Profesionales a su servicio. Buenas noches, esto es Puente Alto, es Rock and Roll. Hoy un día fue 20 de abril, compadre. Abril lluvias mil. Hoy día, un día lluvioso en la, ciudad, en la comuna i u d d a la en c Puente Alto, compadre. Toda la región metropolitana con lluvia y con algunos temas delicados en nuestro querido y amado Cajón del Maipo, compadre. En este momento se encuentran 250 personas aisladas ahí arriba, compadre. En nuestro pulmón verde, en nuestro amado Cajón del Maipo, compadre. Están aisladas. Eh, un, saludo, un, una, un saludo de apoyo para ellos, compadre. Ya hace poquito, hace un mes, también hubo un borde del río y fue re complicado, así que nada, por todo el apoyo. Hoy día no lloveo casi nada, nada、no. pero, pero nada, el tema está complicado por, por todos los trabajos que están haciendo allá arriba, compadre. Entre ellos,、eh, Alto Maipo. Así que, como todos sabemos, nuestra, como todos saben, nuestra ideología por... En、ese ambientalista es No Alto Maipo. Así que ese, este, este programa va dedicado a la gente que vive allá, a la gente del Cajón del Maipo, a nuestro amigo Cristian Pacha, por ejemplo, ya al Fabio que está ahí en, en el n e Toyo, compadre, a toda la gente que son amigos, amiguitos nuestros que viven en el Cajón del Maipo. Cajón del Maipo, compadre, es vida, es vida. Es, son nuestros vecinos de la comuna de Puente Alto. Así que un saludo para ellos. En este programa va dedicado para ellos. Ano,、ah, ¿cómo estás? Hola, hola compadre, buenas noches.、Eh, aquí nuevamente motivado. Motivado, sí, bueno. Sí, motivado.、Eh, el día está espectacular. Está rico, ¿no? Hay que vacilar la lluvia.、Eh, no le tengamos miedo, salgamos las calles, v a c i l a m o s la lluvia eternamente. Sí,、obvio. hay gente de los días, hoy día l en Face, compadre, que mucha gente que le guste la, la lluvia. A mí me encanta, a c a c a i Hay un tema de. De que l mojáis, de. Tiene su onda andar caminando、de、en la lluvia, compadre. Pisan los charcos. Claro, p i s e n o s c h a r c o s Ahora estamos viejitos para eso, compadre. Antes las íbamos、sí, jóvenes. Pero v o l v i m o s salir con los lo hijos. Ahora andamos bien mamá con p a r a g u a s Pero、hoy. salimos.、Sí. Bien, bien mamita. Pero nada, h o y lo otro quería, Nano, agradecer a toda la gente que nos está escuchando, compadre.、Eh, cada vez se suma más gente a p u e n t Alto Rock and Roll. p i m o s a estas felicitaciones de, del programa pasado. Sí, así es. Eh, <coughs> hubieron harto. Hasta publicidad en Facebook, harto saludo. s <coughs> Todo espectacular. Todo bueno, ¿no? Todo bueno. La verdad, agradecemos todo ese apoyo. Agradecemos a los chicos que nos están escuchando. Hoy día, para nosotros, ter el tercer programa, compadre. Tenemos banda invitada en vivo.、Eh, el Emergente de Puente Alto. Ya no tan emergente, según yo, compadre. La verdad, ya h a s tiene a t n su recorrido. Han tocado en varios lados, compadre. En varios es escenarios de Puente Alto y de afuera. Así que, Napo, de ahí se lo s vamos a presentar. Solamente les, quedo, les puedo decir que, para mí personalmente, son dos cosas muy importantes al presentar esta banda. Una es la calidad de personas que son, el apoyo que siempre han prestado a nosotros, a, a, al modo personal. Y, y para mí, lejos, la mejor banda de punk rock de Puente Alto. Lejos. Así bueno, de que... todas maneras, igual es un género musical,、eh, sus cult su orígenes culturales,、eh, weón.、Bueno. De los medios de los años 70 ¿De qué estás hablando? Del punk rock, ¿no? Sí, del punk rock. Ya, dale. Que nació de los Estados Unidos y el Reino Unido. Ya, Popularizando el... el... el... más tarde en, en todo el mundo en los años 90. En los 90, en los 90 se popularizó el punk rock en Inglaterra, de ahí partió, ¿no? Claro. Música simple, cruda, con compases y tiempos rápidos. Sí, obvio. Pocos compases, harto bueno, power, compadre, harta rabia. Con el tiempo de esta weá se, se fue desarrollando generaciones en generaciones y, y bueno, hasta nuestro tiempo podemos encontrar grandes bandas emergentes. Sí, hoy. Como por ejemplo, Lumpe, n hoy. Lumpen. Acá Puenteal tenemos o t un gran exponente de ese estilo de música. b i e n v e n i d o c h i q u i l l o Eso, c h i c o c ó m o están? Bienvenidos. Bueno, gracias, c a b r o、eh, Primero, aquí todos, gracias por la invitación. Dale. Fernani, Antonio. Bien, pues aquí estamos y p a ¿También o no?、Estamos、haciendo buce. Sí. ¿Sí? Creando. s e v i t a、no, bueno, los quería presentar.、Usted. Acá está Seba, compadre. El Juano y mi compadre Jano, compadre. Salud, ¿cómo está o s estás, Jano? Saludos a todos los cabros. Buenas. Como están, cabros. Un saludo para la población, para Toxi. Dale.、Eh, dale. Ahí que estamos con los cabros para aquí para darle todo el pan rock. Aquí está mi compadre Jano. Janito, ¿cómo estás? Buenas cabros. b u e noches a s n a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Como en las tocatas. Gracias. Vale, ver.、Eh, gracias aquí a Antonio por todo y puta aquí a. A darle con el pan rock nomás, pues cabrón. a d a más. Con por... toda la motivación después de un largo día de trabajo y lluvia. Sí, yo, yo voy a hacer reminiscencia, compadre, de, de algo que a, a, alguien por ahí escuché diciendo que、eh, ustedes saben clara, claramente cuál es nuestra tendencia, b i e n r o c k e r a metalera. Y cuando hicimos algunas tocadas, compadre, en relación a eso, decían cómo, podían, cómo podíamos combinar el pan rock con el metal. Y yo les dije en su momento a ustedes, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿cachai? ¿Por c c a a h qué no combinar? Tienen, somos primo hermano, compadre, que compartimos escenas, que tengo, casi somos la misma onda. Así que, nada, ¿por qué no, por qué no compartir? Hemos compartido t o c a d a es un honor para nosotros que estén acá en la radio, compadre. Y nada, agradecido por su visita. s e v a hace poco fuiste papá, te v a a sorprender perro. ¿Cómo está tu bebé, güey? e muy bien, ahí está mi m a m i t a está s u p e r grande. Bacán, genial. Ah, por eso con babero.、Sí. No, con babero full,、Ay. sí. Los、no, amigos que están escuchando no no, no pueden、ah, ver el babero. Babero, el babero el seba, perro.、Sí, le vamos a sacar una foto y la vamos a publicar. ¿Ah? ¿Cómo se va tu bebé, b i e n ha estado muy bien ahí, gracias. A, ¿Y cómo se llama? A la Antonia. Antonia. p r e c i o s a la l u m b r e compadre. La Lumpen Chica.、Uh, <ríe> Ah, no, bueno, en serio, quería l otro día no voy a poder saludarte y felicitarte. Ser、Trae、padre es una gran experiencia. Sí, no, es una es totalmente contrario a lo que te dicen de repente que te caga la vida. No, no al revés, pe, al, pe, al revés. Pe, al revés. Pe, al revés. Te mejora s、sí. y para mejor. Madre, un, ¿Un desafío, Manu? ¿no? Absolutamente. Manu, ¿cómo estáis? Primero que、vemos? no, todo, no saludéis. Hoy nos h a b í a o s s a l u d o e s t a Manu, ¿no? Estaba Manu. Se le había quedado en el tintero. ¿sabes? No, no, no. a compadre, jamás, jamás. <risa> e es que、no. como, como el jueves pasado anduvo muy entusiasmado por ahí. Anduvo entusi、ah, sí. entusiasmado. Entusiasmado poco, perro. Entusiasmado es poco. Sí, sí yo ¿sí? lo vi bailando, compadre,、Ay. por ahí. Bueno, increíble. Enamorado. Lo perdimos. Ese día lo perdimos. <risa> Enamorado. ¿no? Lo perdimos. O sea, yo todo lo que veo acá, Manu, en los controles, compadre, y ya tiene fans, ojo. <risa> tiene fans, <risa> Manu. de、eh, Todos saben que Manu es l controlador de, de nuestro programa p u e n t a n t o Rock and Roll. Pero ya en las redes sociales ya es un galán,、man. O sea, galán. Oye, de hecho ahora anda con dos e n t r a d a l cine. p o r qué dos? Eso ¿Qué significa que no vais solo.、Claro. No, la verdad es que la voy a donar. ¿La voy a donar a quién? ¿Ah? Manu, dale, w e ó Soy fans. c l a r sí, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Lumpen. Buenas noches, Puente Alto. Los cabros, b u e ó n dale. Contento de estar aquí de nuevo. Cuarto programa ya, compadre. ¿Cómo pasa? ¿Cuarto, ¿El, no? ¿El cuarto? n e dije tercero, me perdí. No, <risa> el tercero fue la semana pasada. Mira, mira、sí. cómo estamos avanzando, b u e ó n Sí, a poco vamos hoy surgiendo, cachai, y siguiendo la temática que es del programa. Exacto.、Oh. es puro rock. Puente Altino, más que nada del cono sur de la región.、Sí. De la zona sur de la región metropolitana. Puente Altino Rock and Roll es un programa que le da la oportunidad a todas las bandas emergentes. Puente Altina, compadre. Y le ponemos un poco de toda nuestra cosecha y poniendo música de, de, la, de todos los tiempos. de la, Lo que están escuchando los chicos, los, nuestros radio escuchas. Toda la buena onda. Es toda la música clásica que escuchamos desde c h i c o de todo. así que Pero siempre relacionado con el rock and roll, con el rock, el punk, de todo. Metal, death. Manu no quería poner un, otro día un tema def. Yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tenemos a varios. Ah, no, Manu. y e pondría def, no sé, caníbal, algo, ¿no? Pero de ahí, más ratito, para nuestros amigos que nos están escuchando. Oye, ¿Es, chicos. Esos es pedidos especiales. Sí, parece que parecen, lo están viendo ¿eh? por otro lado, sí, perro. ¿eh? O sea, plan, especiales.、Eh, Trae una pinza, le dijeron. ¿eh? Oye, l o queríamos dar la bienvenida. Y ahora s、sí, i partimos con la ronda de preguntas, amigos de Lumpen. ¿ya?、Eh, y básicamente queríamos preguntarles. Sobre su influencia, m á s o menos e s t á c l a r a l a i n f l u e n c i a pero a nivel de banda, a nivel de, de grupos, ¿cuáles son su, sus influencias más, más, más básicas?、Eh, bueno, la influencia que tenemos con Lumpen, en cuanto, en cuanto a estilo musical y l a bandas que, que llevamos, eh, son eh, principalmente la, las que manejan el punk rock, que muchas de ellas ya están inexistentes, como Scorbuto y la Boya r e c o r d Y por el otro lado sudamericano, f l e m a dos minutos. Por, por ese lado se va mezclando el estilo que tenemos, adicionándole el estilo metal del Juanito que se crea un pan rock pero un poco más pesado. Sí, sí, increíble, e c o m o ha sido? Yo algo que les、eh, dije en su momento. Es una mezcla que, que, se, que se genera con, con las guitarras pan rock y el metal en la batería, se, se crea. Un estilo único, yo creo. Distinto,、eh, es único. Todos los otros p u n k rock que、sí. se pueden escuchar en tocata o en, en discos. Es, esa clara tendencia yo, yo, se entiende, cacha, las m e d i a s bandas que nombraron, o sea, Scorbuto, dos minutos son pedazos de bandas, cacha. Ahora, se, la, la, la fusión que hacen con, con la parte metal que tiene el Juano es espectacular. O sea, yo lo he visto, hacen, yo cuando lo vi la primera vez dije, o sea, ustedes, yo tengo cierto tema con el tema punk, me gustan mucho, pero sí, el, hay que ponerlo. que cuando nosotros vamos componiendo le vamos a,、eh, aplicando nosotros igual partimos con bandas que son más menos á s o m traches, más crossover y, y con el jano igual el nivel le pone todo el pan rojo que, que nosotros también vivimos el día a día y, no, y, y nos sale algo que es algo que lo u pena g r e s i v o igual a veces i te n e s a p a s para vacilar m n t e n í q u todo. Excelente. Oye, c h i q u i l l o y al momento de, de irse la oleada de crear las canciones de ustedes, ¿quién eso ¿lo, lo que, hacen grupal eso o no? Sí, lo que, el tema que quería también tocar yo, que es una parte de la influencia es también de lo que nos pasa el día a día. No solo es uno el que hace un tema, sino somos los tres. Es un tres con conjunto. Siempre está, siempre está porque el, lo que pasa, sí, por lo que te te pasa día a día en pasa, la calle, digamos. Sí, por lo que v i v í ó en la calle. No se trata solo de tirar mierda, también puede ser una wea, no sé, un vacilo, una wea que te pasó. Exacto. No, no lo se lo que sea. Claro, como una también una de las grandes o... influencias que tenemos、claro. para hacer la O sea, la, se, se basan arte la experiencia en la calle, en sus experiencias personales también,、sí. en hacer los temas.、Sí. Eso es bueno, ¿cachai? Porque insisto, el pun rock no、claro. es solo tirar rabia, compadre, <coughs> creo yo.、Claro. Sino también tiene que ver con, con la técnica, tiene que ver con la experiencia que v i d a cada uno. n a Oye, o ¿y s u i n i c i o de Lumper? ¿En qué año se iniciaron más o menos? Bueno, Lumpen、eh, se inició como en el año 2000. A los fines del 2012 en la sala de n o c t o r e Studio. Ahí fue cuando llegó mi compadre Jano, llegó con un amigo, el de los Brutal i z e r el Ronald. Un saludo <risa> compadre. Baterista Brutal i z e r Puper.、Pues, sí. Ah, ex. Y ahí... Otra banda con Telpin. Sí, sí, ¿sí? sí Brutal i z e r gran banda ahí con el, el Rodrigo, Ramón, compadre, w e ó Sí. Y después Tocamos unos temas. No cachaba e s a que、sale. el Ronald había tocado con Luppe, compadre. Increíble, ¿eh? Buen p a r i e r o e l Ronald, compadre. Saludos sí, para un, él, güey. Saludos. Día con, el, con el Ronald, como tal, e n t á b a m o s lo invitamos a tocar en una tocata, e y a En la o c h a n o c e a l o i n v i t a m o s a t o c a r Ya. Y él no quería ir a tocar, pues elegimos, vean si.、Sí. Eh, suena, suena, tocó y. ¿Le gustó, no? Sí, bueno, e bueno el tema, p u e ahí Juanito vacilando en el moche, no. o <risa> o y e cuántas veces he visto a Juanito vacilar en el moche, weón! ¡Caleta! ¡Oye, un saludo para Ronald, compadre! ¡Y su chasca inconfundible, compadre! ¿Por dónde v a s a Ronald?、Uh, hay una foto de Pantano, compadre, que donde aparece Ronald y bueno, hay 500 personas. Y t o n c e s、sí, decís, ahí está el Ronald. <risa> Le es loco, compadre.、Pues, nada, Gran amigo,、un、saludo para ti, Ronald. Iván Rodrigo también, vocalista de Brutal a s e compadre. q Una e d a un gran amiga. n o Dale, mira, que también, chicos, queríamos indicarle que, que, cuál es su opinión en relación a. La, a ver, se está generando un boom, está generando un movimiento. Un boom, un, un movimiento importante, una comunidad rockera en Puente Alto en relación a l a b a n d a emergentes. ¿Cachai? ¿Hay espacio donde、sí, se están ámbito, dando eso? Es、eh, lo que se está dando igual, el apoyo、eh, de lo que se ve nosotros como b a n d a lo que estamos viendo hoy en día, es que las bandas, más que nada, están haciéndose los mismos eventos para e l a s porque t r o s e n t r e n al mismo, porque ellas se、si、vean el lado que. Que no, nos apoyaban así como que bares y cosas así que cuando hacen eventos ellos corren entrada y tienen ganancia. Sí, s claro.、Eh, podrían acordarse también que pues, gracias a las bandas que ellos llevan están, están llenando su local y deberían h e r un poco más, <ríe> más honrado y darle el dinero a, cuando es, es l o tocar en un bar. Pero a diferencia que no soy sé, i g u a n d o gustar, tú salías a tocar a, a, lo, a las casas Cuba y en las plazas, eso es más lo que se vive, más la escena, Mander. Porque ahí、eh, se vive todo,、eh, es un carrete que es.、Eh, Está、eh, todo permitido y no hay restricción. Espera,、eh, espera, espera. Todo permitido. Está todo permitido en la calle. Bien, sí, bien, está todo permitido. Es pan rock, po.、Sí, pues、el, el pan rock que nosotros está, <coughs>、eh, estamos haciendo el día a día. De más. Es que aparte de, la, de los bares que siempre le dan la oportunidad de, de tocar sus temas ahí, igual ahí a h í afuera, en la periferia, como se puede decir, en las poblaciones, hay hasta centros culturales, organizaciones sí, po ahí está poblacionales. a y g e s t á ahí dentro, como ya de un ámbito que a la vez, como banda, tú también t e n e s e n cuenta que no te sirve solamente estar tocando en un puro lado,、claro. como que sirve harto salir a tocar. Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse. Hasta n o ¿no? hasta, hasta regiones y a, y a todos lados, porque tú no eres nadie. Exacto. Entonces tenés que moverte para poder. Conocer tu música, ir a tocar con las mejores ganas y hasta la punta d e l cero, r pero no importa igual darle con todo el pan r o j y, y con toda la, la fuerza que tú t e n é s para demostrar la extensión de los temas que nosotros estamos haciendo. Me parece Juan,、bueno, increíble. Oye, mira, vamos a, vamos a interrumpir un poquito la, la entrevista, la verdad,、eh, queremos escucharlo.、Bueno. O sea, m a n u c ó m o estamos ahí? Estamos, ¿Estamos bien? ¿Estamos pues, compadre, listos, ¿no? Mira,、siempre? chicos, le dejamos con ustedes en Puente Alto Rock and Roll, después de las palabras serias de Juano, que me parece, compadre, opino igual lo mismo. ¿Estamos、eh, con un tema Lumpen o no? Sí. ¿Qué es, tema? ¿Estamos p e s d e s en su tema o no? p r e s é n t e l Dale, vale. ¿Qué tema van a tirar en vivo para ver. Manu, tú. ¿Cuál va? ¿Anti-Yuta? <risa> Anti-Yuta. <-juda. risa> <risa> Anti-Yuta. Anti-Yuta. Anti dale, vale. Se escucha Lumpen en Poteal de Rock and Roll. ループ、このシャボー、ラレも出る。 a Cabrón, eso fue Lumpen Pan Rock del Bueno en Puente Alto Rock and Roll, compadre. Oye, bueno, el tema, weón,、bueno, está ¿eh? bueno. Sí, bueno, ese es u、ah, o de los m and...、like、a m á g i l a que t m o a g i l a s más a n t i g a s que t o s Me imagino por qué se llama Antilluta. Está <risa> clarito. Oye, cabrón,、bueno. weón. Buen tema, espero que nuestro Radio Escucha le haya gustado, compadre. Tenemos a Lumpen acá en nuestro estudio, compadre, escuchándolo absolutamente en vivo en la s i e n t o 7 5 compadre. Muy bueno, muy bueno. Pan Rock del Bueno. Sí, seguimos í s con la ronda de preguntas chicos, de nuestros invitados en este momento. Así que queríamos consultarle en cierta forma cuál es su material disponible. O sea, ¿tienen disco, algo? ¿Demos?、Eh, todo el material que nosotros tenemos ahora es, el, es lo que tenemos, el, el demo del año 2013 que está en YouTube. Ya. Lo pueden buscar como Lumpe n 2013, va a aparecer ahí el demo. Y, y el material más estamos trabajando en un, en un disco que vamos a lanzar ahora que se llama p o c o a Dicto. Eh, es un disco grabado en el estudio y, y está hecho con cualquier cariño para toda la gente que le guste el fan rock y, y, y está pronto a lanzarse en unos meses más、eh, lo vamos a estar vendiendo en las tocatas cuando vayamos nosotros y lo vamos a estar d i s t r i b u e n d o solamente nosotros solamente ustedes? s p u e d a autogestión?、Eh, y, sí, solamente、Sin、nosotros、eh, exactamente dale y, y después lo, cuando lo lancemos lo vamos a subir un link de la misma d facebook que tenemos nosotros que lo pueden buscar en lumpen o lumpen pan rock esos dos facebook que tenemos y ahí se pueden añadir ahí p u b l i c a m o s todas las tocatas、eh, cuando tenemos eventos y cualquier cosa pues, lo publicamos ahí vale buena Agradecido compadre. Oye, Napo,、eh, oye, queríamos pedirle un favor. Este es una, esta, ya se、sí, hizo un ritual en nuestro programa. El desafío de El cada desafío. banda que venga、sí. aquí. ¿Sabes? ¿Por qué lo p r <ríe> o d u c i m o s así? Porque bueno, nosotros yo al menos puntualmente he ido a varios tocados d ustedes y, y conocemos no, varias, varias, varias bandas acá a Monte Alto. Pero una cosa es en un estudio de sonido, ¿cachai? Y donde se pueden hacer mezclas y todo. Pero la, la, la realidad, la técnica de virtual, de real, se ve acá. Se ve、claro. con, con acústico, con la guitarra, c ó m o empezaron en definitiva, ¿no? Porque después le ponemos、sí. la guitarra eléctrica y todo el cuento, la b a t e r a el bajo. No, no, no, no. Pero, pero en principio, y de, de, de la música de r i a l es en vivo. Así que, n a b o queríamos dejar los chicos invitados a los, nuestros oyentes de Puente Alto Rock and Roll con un tema acústico de los chicos de Lumpen.、Eh, espero les guste, n a b o Eso se、si、viene. Este tema es. Se llama Punk Antifascista. Punk Antifascista en Puente Alto Rock and Roll. もう一度、もう一度、もう一度、もう n 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 n ん s h な n DADO CUENTA Y LO VAN A よなんだよ r ん r よなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよ e んだよなんだよなんだよなんだよなんだよな アメリカの人たちは、あな Golpea la ciudad haciendo del p u o l una amenaza real. Una n t i f a c i t a golpea la ciudad haciendo del p u o l una amenaza contra el capital. Buena, c a b r o b un e aplauso, balón, u que perro. ¿eh? Buena, cabros, b u e le salió muy bien, muy increíble. No, no esperaba menos, la verdad. No esperaba menos. Oye, chicos, nada, queríamos d a r l a s gracias por la visita, por la pequeña entrevista que le hicimos.、Gracias. Y nada, bueno, está el espacio abierto siempre para que puedan exponer su música y su talento. b u e n o Dale, saludos.、Eh, bueno. Les quería dar las gracias a, a la gente que me invitó, como a ti, como al, a toda la gente acá de la radio Puente Alto, y a los cabros que nos están escuchando en las casas, y donde、bueno, ya seguidándolo, que nosotros tenemos pura energía para、pues, seguir tocando en, en todos lados y estamos dispuestos a tocar siempre, y, y, y la mano e、pues, seguir componiendo todo el rato para poder lanzar más discos, y s e g u i r e n la, la historia del, de la música la acá... Del mundo. del mundo, dale. Yo, igual, quiero agradecer a toda la gente que siempre nos apoyó、eh, a ustedes. v、vale, a se da un poco las posibilidades que se le d a a las bandas para esto. Y nada,、pues、que siga, que siga, cierto, sí, que que que siga así esto: e rock and roll por siempre en Puente Alto. Dale, dale seguida. Claro, un saludo, igual, a un apoyo a todos los cabros de la población, todos los que nos a p o y a r o n las tocatas, los que nos a p o y a r o n el LAM. En los copetes igual que nos hemos tomado y, y, todo, lo bien, y todo lo bien que nos hemos pasado. Que no,、sí、que, eh, que, eh, que no más que nada un saludo para todos los cabros que si no fuera por todos ustedes, Lumpe no n s estaríamos ahí, sino que estamos en la cena todos gracias a ustedes cabros. Vale, Lumpe no n、claro, sería Lumpe n gracias a esos cabros. Dale, saludo cabros, a g r a d e c i d o Y nada, se viene un tema compadre Manu, despedimos a Lumpe n con ese tema, así que nada. ¿Con un tema? Un tema de u n p e n dale. ¿Al cual, cualquiera? c u a l Cualquiera, cualquiera. El 8, ojalá, dice j a n o por acá.、Ah, <risa> ponerle play. Dale, ponerle play. Yo voy、mano. a poner play entonces nada. Esto、ponle、se de llama matar. Matar, matar. matar. Por Lumpen, p a r a d r í g u e z メアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケメアイケ s o p a el a d Buena, cabro, esa era Loom Loom de Puente Alto, compadre. Pan rock del bueno, pan rock de la sangre. Ay, s u b e el m o t i v a los chiquillos. ¿Son b u e n o no? Sí, de todas ¿Tan, maneras. s t a n b u e n o los cabros? p o n g a n e l o j o s La juventud, bueno, se les nota. Sí, no como no se les está creando, bueno, pero a todo ritmo. Estamos hechos mierda. Puta, dijo, ya, ¿cuánto? Cuatro años poquito, y, poquito. y van por su, su segundo u s disco, ¿ya? cuarto año, sí, bien. van a estar p r a n t o de cumpleaños, chicos. Ahora venimos con el tema de los colaboradores. Perdón, colaboradores. ¿Colaboradores. Ya, nano, es r d d a e este espacio, dale, Nano. Bueno, ¿qué, qué ¿a quién que le、viene? agradecemos,、Cuervo. tenemos a Cuervo Rock. Ah, cuervo rock,、ahí、compadre. Donde queremos... Nuestro r amigo Rodrigo, compadre. Sí, donde vamos a comprar nuestras poleras rockeras. Sí, pues. Los tazones, compadre. Tazones, n uñetas, compadre. Y de todo. Tazones para pa el papá, para los abuelos. ¿Ah? Para todo, compadre.、Sí. Todo relacionado al rock y al metal, compadre. Tenemos en cuervo rock. Esto está en. Acá、bueno. en la Feria Artesanal del, del Líder, pues, perro. Ahí al lado de. En... Es, como es como atrás de, de, un, de una pizzería que está ahí. Sin dar nombre, sí, compadre. Los voy dar o n mandado en medio sí, con sí. toro. Por eso dije: pizzería. Mira, el <risa> Rodrigo y Cuervo Rock t i e n e poleras, polerones de rock, tazas, chapitas, a pedido, compadre. Parches, figuras de colección y póster. Si、claro. quería el anime, compadre, si quería Naruto, compadre, lo tenía ahí. Lo ahí tenía está. Ahí. Ahí lo v o a l e e o lo podía ver, c o m p a r Nano, Avenida Conchaitoro, i Conchaitoro i 1315, Local 45, Metro Las Mercedes, Feria Artesanal, Estacionamiento, Home Center. Cuervo rock, rock, rock en Puente Alto es Rock and Roll compadre. Hoy tenemos nuestro otro a m i g o Rack Line. Rack Line. Bueno Ragline. son cabros creo, ¿ah? ¿eh? o y Le s damos el dato a Lumpen.、Ah, ahí, sí. ahí pueden encontrar todo lo que es ampliación f i c de las t o c a d a s Dale. ¿Cachai?、Eh, backline, backline, amplificaciones, todo lo que es rap, mi, micrófono, mi, microfonía, todo todo el cuento, todas las bandas e m e r g e n t e que están. Tienes que, que llamar al número、puentes. que todavía no nos llega. Tod tod <risa> Pero, todavía, al... todavía no tenemos ese número. Al, no, sí está, sí está. A、eh, ver, n、no, al 9, 9, 9, a n o t e l o por ahí, 9, al 959-5934-5788. Ese es el teléfono de Rackline. Ahí le contestaron un, un operador súper sensual. A <risa> <risa> lo buenas tardes. Claro. ¿Qué e le desea? <risa> ¿Qué desea? <risa>、ah, no, ahí Oye, o, hay... cualquier consulta, duda. ¿El mismo que, de algo, ¿que invita al cine? ¿El, el mismo. mismo?、Ah, si usted. Arrienda. a h a el mismo número? ¿Puede ser cosa? Si usted arrienda, los equipos Rackline tienen una entrada al cine-spot gratis. j a j a j No, compadre,、no, eh, Rackline, ojo y e o con el rock. Ahí tamo, también estamos en Facebook: Rackline, Backline y Eventos. Muy、ya. bien. Repítelo, porfa, v o r Manu, ¿cómo es? El Facebook es Rackline, Backline y Eventos. Vale, bien. Ahí, ante cualquier cosa, compadre, nosotros estamos enfocados al rock. Sí. Ya. sí. Eh, en lo ideal, nosotros, pero estamos abiertos también a otras posibilidades. O sea, una, una cumbia o una ranchera, le ponía igual, ¿o no? Sí, sí. sí. Igual, perro, esto es business, business. ¿verdad? Pero, pero imagino、no. que va, va tu tendencia más por el lado de las bandas emergentes el rock. Mira, mira, en realidad, más,、eh, sí, darle apoyo a las bandas emergentes y también darle la facilidad a la gente que necesita el apoyo de amplificar ¿caché, un evento. Sí, claro. Porque no es fácil. No, para nada, voy.、Pues. Entonces, la idea es de nosotros es o dar una alternativa económica, a Y cerca del, de la de l comuna, a c a c h Dale, esa es la idea, o sea, Rackline. Buena,、sí, Bu rack buena oferta. Line,、claro. sí, descuento. Sí, sí, descuento. Buena oferta y buenos descuentos. Si dicen que te llaman por escuchar el programa Puente Alto Rock and Roll, me imagino que hay una tensión, ¿o no? Sí, s、sí, e va a haber una tensión, ¿ya? Se hace un presupuesto y se, se llega a una. A un acuerdo. A, a un acuerdo. ¿A sí, compadre, <risas> e Todo es conversable. Dale, dale. Muy bien. <risas> y nuestro próximo. Colaborador Nano, ¿cuál es? En pleno puente. Ahí ahí no、donde、cuente. están Las mejores pizzas que todavía no Todavía、sí. no llega ni una. Todavía no, todavía no llega una <ríe> <ríe> <Todavía ríe> ni、no、Hoy... Hoy día está preciso、sí, sí. para una pizza、sí. artesanal de la de Don Dani. ¿no? Sí. Lo ideal sería que nos mandara una pizza para acá.、Sí. ¿Por ¿Por Pero no tiene delivery. Entonces, hay que ir. Yo cacho que hay que ir, compadre.、Claro. Todavía no llega el delivery. Así que pronto. Hago... Pero l a c e r v e z a compadre,、en、son buenas. Las mejores pizzas, cerveza, hay mejores pizzas, c e r v e z a Hay cervezas artesanales, una bonita t e r r a z a Sí, espacio, sí, bueno, ¿no? e s t a a preciso ese, ese espacio,、sí. c o e s t á muy bueno. Pleno puente. ¿En pleno puente? En pleno ¿Dónde puente? está ubicado? ¿En Santo Domingo? 1, 178. 7, 8. Sí, al frente, entre. Lavero y. Quiere e a v e o claro, más o menos. Vayan ahí, los va a atender genial nuestro amigo Dani, compadre. Y con, con, con está trabajando Arturo también ahí. s a l u d o para los chicos que están trabajando con el Dani. i c a c h a y La Camila. s a l u d o para ellos también. Así que nada, en pleno puente. Otro de nuestros colaboradores. Y pronto te tengo, Nano, una sorpresa. Primero mayo, no lo podemos contarlo todavía. Primero mayo sumamos a nuestro cuarto auspiciador. y Así que es una sorpresa para todos. Tiene referencia con el rock a campo ente alto, con el metal a campo ente alto. Así que se viene una sorpresa muy importante. Eso es lo importante: seguir apoyándonos unos con otros. Exacto, y todos con unos. ¿ah? De d o d a s maneras, el m a n o Esa es una alma encima de los tres mosqueteros. Así,、sí. Todos para uno. Y, uno. y todos para u o Uno p r a todos. Uno para todos. Bueno, para todo. nunca viste el hombre en la máscara e hierro, guacho, ¿no? ¿Qué es lo que es e o Ese es el, el loco que confundía los molinos.、Claro. Es, que, ver, es que a mí no me invitan al cine. ¿no? Si、Esas películas me las la veis en el cine.、Ah, no, que hay, hay o t a s personas que le están invitando al cine. Vamos, vamos a dejar de molestar con el tema d l cine porque después c a b a s que no haya mano, compadre. Y no que va a ser culpa tuya, nano. Así que, oye, no, hermano. No, después le h a n exigir: l l a m a t e al teatro. Exacto. En este día lluvioso, compadre, después de presentar a nuestros colaboradores, queremos presentarle un tema que, es, que tiene reminiscencia también con el tema de este de, de nuestra banda invitada que fue Lumpel. ¿Ya? Es, un, es un tema muy importante que a mí me, personalmente me gusta mucho. ¿Y sabes cómo seguir a la línea? Sí, claro. ¿La, ¿La línea Power? Sí, exacto. Ah, la línea Power, este. ¿eh? Si、sí, claro. sí, bien, sí, bien me parece.、Eh, ¿Cachai? Entonces viene, viene algo que a nosotros nos gusta mucho. Espero a nuestro, nuestro、eh, Radio Escucha les g u s t a también. Se viene con ustedes en Puente a l t e Rock and r o n London Calling. boys and girls, London calling, now don't look to us Phony b e a t l e m a n i a h a s p u t t i n the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain, And the truncheon thing The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is good i n g t live Engine's on no n stuck But Cause him have fear o drowning n is To the imitation zone, forget it brother, you keep going alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The too eyes The sun's zooming in, engine's s t u c r u n n i n g The wheat is going t big, a nuclear error. But I have no fear, cause London ain't r o w n a n r l i n e I am on the river. So you j u s coming, the sun's zooming in Engines s t o p r u n n in, the wheat is going thin A nuclear arrow, but I have no fear Cause London is down i n g i n eso fue el london calling the clash en puente alto rock and roll t e m o n temón para un día lluvioso mano no temón Ay, sí, está, está está、well. siguiendo la línea s e hoy enano vamos ahora con, con las tocatas las tocatas de esta semana Ay, no se nos vienen varias tocatitas pero piola,、ah, piola. ¿sí? Sí, como vale el, el viernes tenemos el viernes 21 el viernes 21 tenemos la fiesta 420 en l o puente Comienza a las 11 de la noche. 420, ¿por qué 420, compadre? No, h e r m a n u c a c h a ¿Por qué 420? Ay, manu, ah, hermano. Ah, mira, ¿tiene relación? ¿Qué? yo no lo sé, compadre. ¿Por qué uno se había traducido un trip mejor, compadre? No,、eh, No, mira, creo que el 420 tiene que relación con la cannabis. Con la cannabis. 420.、Sí. Pero mira, no sé exactamente por qué, é c a c h a a b r i l ¿Ah? ¿Abril lluvia mil? ¿Abril? Claro. Abril o g o y o mil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que yo no quería decir. a b i l l u v i a lluvia, lluvia, lluvia. lluvia, lluvia, lluvia. Sí, lluvia. abril lluvia mil, l c a c h a Entonces no. Eso es el tema. Ya, Alex. Igual buena t o c a igual. Sí. Para la gente a h a o y e va a haber preventa. ¿eh? 2.500 la preventa. Y el día del evento va a ser 4 lucas la entrada. Ah, igual está aprovechar la preventa, entonces. Sí, es mi comprarante, cabrón. ¿Qué más tenemos, Nano? Mira, el día sábado 22 también en pleno puente. Varias, varias bandas. Ya. Invitadas. En t a h u a c En Tahuacul. En Tahuacul. En Tahuacul. En a y l a c u l En t a combo l e t a h o a c u l e Tahuacul. o n Tahuacul. En t u c u En Tahuacul. En t a h u a c o m p a d r e oye e s a t o c u t a h u a u En t u a c En e f i c i o En Tahuacul. En a h u a b En e f i c i o d En u e s t r o a m i g o r Tahuacul. e Tahuacul. En Tahuacul. En t a p u a c u n Tahuacul. En t a h a c u l En t a h u u l En Tahuacul. En t a h u a c u En t a h u l u l u l n t a s u a c u l t a h u a c a Para el cambio sexo, no, no, perdón, perdón, perdón, perdón, drag, sorry, transgénero, transgénero, no, tenía que tirar la perro, sorry, perdón, para el tema de la vista, compadre, que se va a o e r a la vista, sí, porque ya no ve nada, no ve nada, estaba Piti, compadre, el baterista de Gumul, tuvimos la e m a n a pasada, ¿y cómo toca la batería si no ve? Estaba tocando cualquier cosa, los b a t e r los a t nunca ven, pues perro, si todos sienten, pues, wey, q o é tal, percusión, p u e perro, a Oye, dale, claro que va a e s t e r lejos, compadre. Hoy, pará, sí, un beneficio para Raca. Así que todos、sí. invitados a h a b l a r dos luquitas,、este. solamente a dos luquitas. p a Nico, c o m p e Tenemos que ir a apoyar a nuestro amigo s o t Ahí vamos a estar. Sí, ahí vamos ¿Ya? a estar. Hoy, el domingo 2 n también i t en pleno puente. Un show también a beneficio. ¿Ya? Vienen tributos. Tributos, mira. Tributo a Slipknot, a System of the Town y f i g h No More. Mira, mira, está bueno.、Sí. O sea, hacer, hacer tributo a s y s t e n igual es, está peludo, igual no. Hay, hay que verlo. Hay que verlo. Hay, hay que verlo. Sí, Oye, no, evento... no, yo lo he visto. o es que a l o s dos, a、The、Slipknot y a s y s t e n Y son filetes, le ahí, ¿no?、Es、pura calidad, pura ya, calidad. Ya voy que ir a verlo entonces. Le, le ponen. Sí, son amigos míos,、eh, los de los dos, ¿cachai? Entonces, no, hay que volver a verlo. Ya. Ya, yo l e doy mi voto de EF. Oye, ya, igual, igual este carrete es, es temprano, empieza a las 7 de la tarde. ¿no? Tempranito vos, perro. Sí, sí. Además... es más frío, más lluvioso. Un buen, buen panorama v a a ir para allá. ¿Cuánto sí, vale? Dos luquitas. Ah, dos luquitas. Dos, ¿Dos luquitas. Barato igual. Sí, s u p e r o sea, accesible. t á n a c c e s i b l e los precios acá en Puente Alto, compadre. Así que hay que ir a todas las t o c a d a s apoyar a las bandas emergentes, a, lo, a, los, a los locales también que están haciendo cosas. Así que nada, muchas gracias, Nano, por las tocatas en Puente Alto Rock and Roll. Muchas gracias, compadre. h Oye, ahora venimos con un, una sección. Vamos a hacer la pausa igual. La, la s e c c i ó n regalona. Sí, esta sección, la verdad, yo me la he evaluado varias veces, wey, y no sé si es tan buena. Da, no. Bueno, si, si la gente q u i e r e que continúa con, con esta sección. Manu me mató, me mató que, con la mirada. q u é b o t e Me tiró rayos. ¿Ah? ¿Cómo? Me tiró e rayo, s deja poner el A, el. ¿Cómo s e esta w a á El Campeonato d América, el escudo. a h Me tiró e rayo, s dijo, ¿cómo matáis la sección? No, compadre, la de una sección ya clásica en Puente Alto Rock and Roll se llama El Cover de la Semana. El Cover de la Semana, hermano, ponés. o e s o n i bonito. Se llama El Cover de la Semana. Agua. Ya. Agua. Ay, compadre. Oye, pero, ya, manu, ¿con qué tema nos suspendí esta semana, guacho? Mira, siguiendo la línea del punk, k c a c h a Ah, seguimos con esa. Seguimos juntando. Dale, dale. Un, eh, en el 2002, y o y Ramón sacó su disco solista. Mira. Sí, pero realmente fue póstumo porque él murió en el 2001. Buen dato, perro. p o n los trabajos que él hizo antes de morir. Y nada, o sea, él, él, él, él tenía muchas ideas, ¿cachai?、Uh -huh. Y de hecho, e l 2012 también salió otro disco póstumo. Póstumo, sí, imagínate、claro. la, la, la calidad de creador que era, d a l i Ya, y sin más preámbulos, todos conocen esta canción de alguna forma. Pero, es de, pero escúchame, quiero saber. Es de, y lo, nuestro radio escucha que lo quieren entender. Ah, ¿verdad? ¿De quién es el tema original? Originalmente es de.、Eh, ¿De qué banda? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Sí. A, antiguísimo año 50. ¿sabes? Sí, o sea, e s a usted que se escuchaba en、Un、vinilo. Sí, ¿Ya? ¿Sí? ¿Y, ¿y el cover lo hace? Lo hace j o e y Ramón. Yo, sol, solamente j o e y Ramón, no, no, no, no Ramones. No Ramones, j o e y Ramón. Dale, entonces lo tiramos. Empuestad de rock and roll. What a wonderful world. Temón. Eso fue el pedazo de cover de la semana Manu. ¿Nos sorprendiste nuevamente? Ah, si no es patato, s í No, está es bueno. Un es un tema conocido, lo versionaron, compadre. Y nada, pues. No, ahí se escucha bien, se escucha bien. Para la posteridad. Bien ahí. Bien ahí. Bueno,、Viene. ¿con qué vamos ahora, compadre? Volviendo Oye, al tema、eh, de. tenemos una sorpresa para nuestro. Radio escucha. Sí, tenemos、Mirá. a los ganadores de las entradas dobles. ¿A dónde son las entradas dobles, compadre? Las entradas dobles van para la segunda cumbre del Rock Puente Altino. Ya. Y esto h a c e a fin de mes, 29 y 30 de abril. 29 y 30 de abril, de abril. Así que tenemos los nombres, los dale, dos. Dale. a l e dale. Seguramente n o están escuchando.、Bro. Sí, seguramente. Ahí tenemos a nuestro amigo José Manuel de Pirque. José Manuel, Manuel, Manuel Acevedo Marín. Ya. Y viene con su polola, l e t i c i a Ya. ¿Ya? tenemos nuestro amigo cristian jara que、ya. también viene con su acompañante el cristian un saludo que de, de la vintana ya de sin frontera ya el sí, muchacho ¿no? s n frontera p a la agrupación Ay, Sin frontera、sí. para diablito para pa pa pa la, pa la chica para pa todos, todos chica. los amigos de allá para el gimán para pa, pa el flaco gran compadre y para todos los cabros de allá q u i más?、Eh, tenemos también nuestro amigo Héctor Carrillo. Nuestro, no, nuestro Héctor Carrillo, compadre. Héctor Carrillo. Exacto.、Dale. Viene con acompañante.、No, no、sí, da el lo、nombre. mismo, pero es más uno. Claro. Y nuestra fan número uno, la Paolita, a o Paolita pa... González. Paola González, compadre. Mira, pa, la Paola, ojo,、eh, va, va a partir con un programa el lunes, así que ahí lo vamos a ver. Vienen un ratito más las chicas para h a c e r l e h a c e r l e s La, la, la paulita, c i ó n la misma que tuvimos la semana pasada, que de invitada y estuvo hablando de. De su proyecto nuevo con su amiga Fanny. Fanny. Hoy es el Hoy, cuarto. cuarto Y tenemos o t r o fanática, la ¿Sí? ratoncita María Eugenia Olivares. Ratoncita Pan Rock se、si、llama ella. Pero el, el nombre original es María Eugenia Olivares. e s Dale. Esos son los cinco ganadores, chicos. s o e n t r a d a d o b l e e n t r a d a d o b l e Para q u la... le, le aviso al tiro, mándenos un. Mándenos ¿Un qué? Un mensaje. Ya. Para que nos digan qué día van a ir. Sábado. Ah, eso es、bueno, necesario, sí, sí、claro, para、sí, pa un solo、no、hay, día, digamos, sí, ¿no? No es en los dos días. No es、pues, en los dos días.、No ah, los dos días. Ah, sería ideal, pero Entonces, en este caso. Hay... Para que nos avisen bien qué día van a ir, para que pongamos en la lista en la entrada y puedan entrar sin, sin ni ningún problema. Sin ningún problema, exacto. Oye,、sí. Nano,、eh, nada, gracias y agradecerle a los chicos que, que, que llamaron, que mandaron sus mensajes y son los ganadores de la entrada doble a la cumbre del, segunda cumbre del Rock Puente Altino, que se va a realizar los días sábados 29 y 30 de abril. Dale, Nano,、claro. ¿qué tenemos ahora? Oye,、eh, pucha, aprovechemos y hablemos de la cumbre.、Bro. De la cumbre. Sí, porque tenemos a los ganadores que son los interesados en ir el, al, a este evento. Sí, claro. Y podríamos más, dar más información, pues no sé qué bandas vienen. Mira, las la bandas, a ver, vamos a ser bien, bien claros en eso. La, hay dos, dos días. Entonces, los dos días están enfocados puntualmente más al. al、uh, el primer día, que es el sábado, al tema más punk rock. Y con algunos derivados, pero banda, vamos a tener bandas importantes, perro. Bandas como Menadier. Los Manguacos, C3, Midem, Ruta 1210 Nano, una banda clásica, compadre, de Antigua, Puente Alto, Militares y Civiles, con nuestro amigo Johnny Cornejo, un saludo para Johnny, compadre. Y cerramos con el, todo el mambo, compadre, todo el flow, todo el estilo de la Sonora Cornicera, compadre. Cerramos ahí con todo el, todo el mambo. Va a terminar. Imagínate cómo va a terminar eso, nano. Imagínate. O sea, va a haber bailoteo. Bailoteo, bailoteo. Va a haber、bailoteo. mambo. Y el día domingo 30, compadre. s e viene algo más, más, más, más oscurillo, ¿cachai? Viene más metal, más death, más black. todo un poco. Una mezcla. Una mezcla.、Todo. Y vamos a tener abriendo a Estación Común, compadre. Todo esto. Ambos días partimos a las 8, 8, 8 y media de la noche, nano. Y tenemos a Estación Común condena. Toyface, Toyface. hago、oh, un saludo para los chicos Toyface, Papá Oloco, Barca, compadre, un amigo, ahí, para... lo saludamos la, la semana pasada, Toyface, por ejemplo, Asalto con Juliano, vienen, vienen a, a dar la parte fuerte de, de, de ese día, digamos. ¿Malintencionado?、Eh, ¿Malintencionado? No, no, está errante, compadre, está errante, malintencionado, se bajó, hermano. Estáis viendo Ay, el flyer a c t i v o perro, ese, hay que. Hay el que el re... Sí, pues guacho, hay que renovarse un poco. Errante, compadre, la banda de Emerson de la Jara, del mi compadre e l í a Fuente, compadre, el Jano Basualto, compadre, ya son grandes amigos, así que vuelve a estar errante en una cumbre Puente Alpina Rock. Y cerramos a,、eh, la cumbre, compadre, el día domingo, Tipín 3-4 en la mañana se espera con la banda Sign of the Cross, que es la banda tributo a Iron Maiden, compadre. Eh, eh, se viene bueno el día. Oye, buena, buen buen cierre. Sí, cerramos arriba con Maiden, compadre. A los fanáticos de Maiden, como ay, conozco a varios c á e Puente Alto, compadre. Entre ellos me incluyo, fanático de la o n c e a de hierro, compadre. Así que cerramos. s fanático, s o ¿no? e Sí, hay varios. Sí, no me h a b a dado cuenta. i Sí, hay varios, hay varios fanáticos. A, a nivel mundial, compadre, somos muchos. Maiden no es una banda, es una religión, compadre. ¿Ah? Sí, pues. sí pues No, no, no me e n s u c i a a la o n c e l a compadre. ¿Ah? Así que cerramos la cumbre del rock puente al tino con、eh, Sign of the Cross, la banda tributo oficial, o sea, no oficial, perdón, pero la, una de las mejores bandas tributo de Iron Maiden en Chile. Oye, y、eh, eh, la cumbre va a ser d ó n d e En Bar Pecados, compadre. Bar, esto es todo ubicado en、eh, Concha y Toro 019, al lado de la bomba Copec. Hay una puerta y hacia adentro se encuentra el bar, compadre. Eh, muy buena acústica a l bar, así que、eh, se viene, compadre. Se viene. Yo creo que ese bar igual es, es como calentito, es、eh. como c e r r a d t o Sí, pa lo, pa, me fijé que si llueve, si hace、ideal. frío, está ideal. ideal. O sea, po, está ideal, compadre. Vamos a estar ahí con calor humano.、Eh, la, el piso de madera, compadre. Por lo tanto, hay buena acústica. Lo, los equipos van a estar buenos, así que las bandas mejor. así que Tus o o d buenas cervezas de la isla. Sí, v o s perro. Mira, es. Vamos a estar, estar bien a c o g i d o ahí en Barpecado, compadre. Así que. す、eh, bueno. con, con o ません。 Rematamos con p e d a z o de bandas, pero el sonido d la c a n i c e r a Ay, recuerden、imagínate. que el día lunes feriado, entonces no h a y problema que el domingo nos mandemos el carrete del siglo. No, v a n a d p o r q e el lunes feriado el 1 de mayo.、No、encima.、Siglo. El carrete del mes. Del mes.、Eh, ya este, la cumbre 2. Exacto, la cumbre 2. Hoy、oh. se nos viene una cumbre 3. Está p l a n i f i c a n d o s e e s t á viendo, se e s t a m o s veremos. Así que yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ya, de hecho, ya a nivel de bandas, tenemos ya, ya la cantidad de b a n d a n e c e s a r i a para la cumbre 3. O sea. Es, que es, muy cosa de, es cosa d n i f i c a r l a s cosa de u e c l a m a r l a s importante seguir apoyando a las bandas emergentes de Puente Alto, porque así damos a conocer todas las bandas que hay en esta provincia cordillerana. Exacto. Que de repente, igual, no sé, pues, vienen de, de la Florida, puede ser de la Pintana, de、sector、San Pedro. Sector, sector sur, perro, sector sur. Como dice de... nuestro amigo Manu. Sector <risas>、sí. sur de la región metropolitana, ¿no? Sí, porque hay mucho más material todavía por escuchar y volver, r c a c h a Oye, siguen、sí. sí、las bandas emergentes i v i d a en v i v a también. Sí, sí, es sí, una... no, sí. Es la temporada de, g a c h é Nada, o sea, el potencial que hay. En todas las bandas que uno puede encontrar aquí, no solamente de rock, ¿cachai? Como lo que pasó、eh, con Ají Chileno. Por ejemplo, sí. ¿cachai? Es、eh, un、eh, eh, eh, potencial que hay que. Hay que v a l o r a r hay que agrupar y hay, hay que, que hacerlo agrupar, escuchar, o sea, compadre. Claro, hay que dar espacio. Gente, o sea, para nosotros hoy día que he estado Lumpen acá、eh, fue increíble, ¿cachai? Porque ya tenemos tres bandas de diferentes e d e s t i l o s ¿te fijáis? Sí. Y vamos con la próxima. Estamos, sí, una sorpresa. Viene sorpresa una、sí, la, sor, la próxima semana va a h e r sorpresa. <risas> para todos los que nos escuchan, compadre, q u i e n se pegó a d el Dial 107.5 para la próxima semana, de 8 a 9, Puente Alto Rock and Roll, compadre, traemos una sorpresa para ustedes. Así que, como banda invitada acá. Así que nada, pues terminando lo que tú comentabas, v、no. a m o s a s e g u i r con las sorpresas. Sí, vienen más sorpresas, sí, pero, pero tranqui, vamos paso a paso. Sí, también. En principio viene la cumbre Rock Puente Altina, compadre, con grandes bandas, s a Amigos, va a ser un buen espacio. Eh, para, para ir a vacilar, la verdad va a estar muy, muy bueno. Y si llueve, insisto, si llueve, nieve o hace mucho frío, no se preocupe porque el lugar es calentito, compadre. c a l Está n t t i o e rico, está calefaccionado. Así que, Napo, Y l a s cervezas están heladitas. Heladitas para los metaleros y r o c k e r o s Así que, dale, Manu, nos vamos con algún temita, Manu, por mientras no. ¿Quieres escuchar un temita? Sí, te vete un temita. A、eh. ver, de... ¿qué podría hacer? No sé, sorprenden hoy día, Manu, a ver de nuevo. De nuevo, s、sí. dame dos segundos. Dale, ya pasó. Pero rellena, ya pasó. a s <risa> Uno, dos. Pero este me, muestra la, me muestra la entrada s que le al cine. No, s o r p r e n d e m e con un tema. Sí, voy. Oye, hay que contar hay que vuelvo a insistir el tema de, de, de apoyo al a cajón del Maipo, compadre. ¿eh? Los habitantes de allá están pasando la mal. n t a personas en este momento、eh, están. Eh, ¿Aislada? Aisladas, compadre, están aisladas, entonces están pasando mal. Pero así que, nada, pues, apoyo a la gente d e cajón del Maipo, insisto. Ojalá, mi amigo, saludo al amigo Cristian Pacha, compadre. El huevo doro,、no, si a al cajón, no no pierda pasar por el huevo doro, compadre. La empanada está en exquisita. Este Oy, no es o f i c i a l、sí. pero es un gran amigo, así que, dale. ¿Por qué、eh, no sorprendí,、eh, eh. Manu? ¿Con qué i lo sorprendo? Sí, dale, dale. ¿Lo s c o c h á e s o no? No, todavía no. ¿Cómo que no? ¡Ah! Ahí sí, me sorprendiste compadre. ¿Ya? Dale, le damos. Esto es Iron Maiden Flash of the Blade. Demón. En Puente Alto es Rock'n'Roll. a d Manu, nos sorprendiste nuevamente que vi el tema de la doncella de hierro, compadre. ¿eh? Muy bueno. Ay, sí, Ahí siempre、sí? me pongo en silencio.、Mon. Es mute, es sí, mute. Es una. No, v s mute, no, vos perro. No, sí, es por, es por seguridad. Por ah, dale, sí, obvio. Sí. Entonces prefiero hacer eso antes de. Demás.、Sí, Oye, Manu,、sí. y Hernán, te quería comentar que, bueno, queríamos darle la bienvenida a las chicas de, de las v o c e s de Puente Alta. De, del pueblo en Puente Rojo, compadre. Ellas parten con un programa en vivo también el día lunes, en este mismo día, el 107.5, desde las 8 y cuarto hasta las 9 y cuarto. Ellas van por un tema más social, más, más de hablar de, la, de, lo, de nuestra contingencia en las poblaciones de nuestro querido llamado Puente Alto, compadre. Ahí tenemos a la Paolita, compadre, Paola González y a Fanny Orellana, compadre. Y que, por lo que tengo entendido, hay un invitado, o no sé si está invitado, pero está Héctor Carrillo también con ella. Esto es el día lunes. En 107.5 Radio Puente Alto, ya, y el, el programa La Voz del Pueblo en Puente Rock, de 8 y cuarto a 9 y cuarto, nano. Oye, tiene su, su página en Facebook también. Sí, tiene fanspage, compadre, así se llama, La, La Voz del, del pueblo. pueblo. En Puente Alto. En Puente Rock. En Puente Rock. Sí, en Puente Rock, nano. Así que mira, hoy día por lo que t u v o algo sube, compadre, que andaban haciendo un trabajo en terreno. Ya, hoy día las chicas estaban invitadas, pero deben haberse trazado un poquito con el tema de la lluvia. Y nada, pues ellos estaban haciendo un, tra un trabajo en terreno, haciendo una entrevista en, un, en el circo chico, dirigido por el señor Marcos Velázquez, compadre. Así que están en esa.、Eh, nada, las chicas parten con mucho power. En La Voz del Pueblo en Puente Rock, insisto, en el día es el día lunes, de 20.15 a 21.15, compadre. Un saludo para las chicas. Mucha mierda, mierda para ustedes. Yo sé que les va a ir increíble todo el power y lo que necesiten. Está. El, el apoyo de Cade, la, nuestro programa, p o r n a n o Puente Alto Rock and Roll. Así que un saludo para las chicas. Un gran abrazo, entonces, y, y todo el apoyo de nosotros. Exacto. Oye, dejamos nuestros. Tele, ya que queda poquito tiempo, estamos dando la despedida. Dejamos nuestros tele, radio escuchas invitados. Radio invitado, escuchas, escucha, dale con el tema. <risa> radio escucha, radio escuchas invitados para el próximo jueves, de 20 a 21 horas, en el 107.5 Radio Puente Alto, para escuchar nuevamente, una vez más, a. El programa Puente Alto Rock and Roll. Sí, con... eh. Dale, Manu. No, es que quería mandar unos saludos. Unos saludos,、tío. ya, dale. <risa> ya, h o r a <para> empezar. <risa> ah, ah, ah. Vamos, vamos, vamos a ver. Ah, no, no. Los coyotes vuelan con lluvia, compadre, o no?、Ya. p e r d o s los coyotes, cacha. Los jotes, los vuelan jotes, con tu g ü e Los coyotes, los con coyotes. c o n p a、ah, r a、ah, g u a、ah, s Oye, ah, ¿qué onda?、Ah, ya dale, a dale,、no, güey. Un saludo para mi compadre Gato, que en este estaba escuchando la entrevista con Lumpen. Dale, mira. ¿caché? Y él es acérrimo seguidor de ellos, güey.、Pues. Sí, le gusta sí. Lumpen.、Fans. Sí, le gusta así, fan número uno. Yo diría、ah. más groupie que fan. Ah, <risa> ya, es g r o u p i ya. Un saludo al gato que está gato. escuchando, caché. A la g a t a también, que es gran amiga mía, que、mira. también está escuchando el programa, lo ha seguido desde el segundo programa. Programa pero no a otra a la m a g a también que también está escuchando el programa. s Ya y son f a n s d el programa. Ya son si、sí, yo、Nos、creo que el día sí, ya les gusta el programa, se ríen ¿caché? con a c c h él. ¿caché? Y nada,、no, me hacen me critican lo bueno y lo malo. Pero o b o es tu amigo. No, si、sí, para、claro, ninguna de esas personas va contigo al cine. No, <risa> <risa> <risa> para empezar, ya o y e chicos, e s t o s lo no, que pasa. Lo que pasa es que, mira, vamos con el tema final, compadre, que es para nosotros、eh, despediendo nuevamente el programa Puente Alto Rock and Roll.、Eh, queremos hacer un regalo a toda la comunidad Puente Altina, Metalera, Rockera, compadre, en este día lluvioso, día jueves 20 de abril. Y le vamos a dar con un Un temón. Dale, mano, lo estoy escuchando de fondo. Sí. Es <risa> la versión oficial. La versión original es de. Es de. UFO. UFO. UFO. UFO. UFO. UFO. Y generalmente es la intro de casi todas las. t o c a d a casi dos recitales de Iron Maiden.、Sí. Así que lo dejamos con ustedes en Puente Alto Rock and Roll, ya despidiéndonos con Hernán, con Manu, haciendo sinergia una vez más en Puente Alto Rock and Roll con Doctor Doctor de Iron, Iron Maiden. Maiden. Dale. <risas> Buenas chow, noches, chow, chicos. chau, chau, chau. Nos vemos el próximo jueves. Somos repuestos de automóviles claveros. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro Salinas. Tenemos repuestos, accesorios lubricantes para autos americanos, europeos y japoneses.